Alcaraz. Buenos días, Cintia. Buenos días, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien y bueno, con pretensión de escuchar este, una voz clara eh, que asoma entre tanta claridad, porque tampoco acá hay mucho mucho que debatir, nada más este, por ahí un proceso que tiene que ver con las formas. Cintia, ¿qué nos vas a contar? Bueno, mira, esta mañana estuvimos desde las 10 de la mañana movilizando quienes formamos parte de la asamblea del Paro Internacional de Mujeres, una asamblea que, como les contaba el otro día, ya tiene un mes y pico de laburo concreto sobre las acciones que se iban a llevar a cabo hoy. A las diez y media hemos tomado la banca de la vecina. Eh, personalmente fui quien llevó adelante la lectura... Eh, del documento de, de unidad y de fortalecimiento del movimiento feminista pampeano, un documento que eh, realmente llegó a um, muchos consensos y que nos daba mucho orgullo porque pudimos eh, trascender muchas de las diferencias de forma y algunas de fondo también que tenemos las distintas organizaciones, así que entendimos que es un, realmente eh, una, um, un inicio... Eh, político para el movimiento abolicionista pampeano fortalecido. Hablé, como decía yo, he leído el documento, habló eh, ante los concejales y concejalas María Cervino, nuestra compañera también de Radio kermés y de las Andreas, exponiendo puntualmente las deficiencias del área de políticas de género de la municipalidad, contando casos concretos. Y luego este, tomó la palabra nuestra compañera Ángeles Zúñiga del colectivo Travesti Trans de La Pampa, eh, exigiendo, reclamando la reglamentación de la ordenanza de cupo laboral trans que ya tiene seis meses de vencido para, este, como obligación de, del Ejecutivo Municipal. Uh, y las compañeras siguen en la calle. Me parece que es importante destacar que fuimos violentadas en el Consejo Deliberante durante toda nuestra exposición, aunque esta gente haya dicho que eh, nos respetaron porque la banca de la vecina, burocráticamente, o del vecino, pero nosotros le decimos de la vecina, burocráticamente eh, tiene concedido y con, a, a, a las ciudadanas y ciudadanos cinco minutos. Bueno, las mujeres, que hace años callamos, que hace años intentamos ocupar los espacios con nuestra voz, nos tomamos todo el tiempo que fue necesario para exponer. Pero claro, cuando ya habían pasado cinco minutos de, de la primera exposición, empezaron a eh, bufar distintos concejales, entre ellos Villatoro, el presidente del consejo. Ya cuando María Servino, nuestra compañera de las Andreas, empezó a exponer sobre la... La problemática concreta de la falta de políticas públicas de la municipalidad empezaron a decirnos que se nos había terminado el tiempo y con total falta de respeto, cuando tomó el micrófono Ángeles Zúñiga, colectivo por demás excluido eh, y marginalizado por todos los estados, le pidieron que, este, que... le dijeron que no podía hablar. Claramente, rebeldes como somos, este, ocupamos el espacio... Y Ángeles, acompañada por todas nosotras, pudo exponer y reclamarle al municipio la puesta en vigencia, la reglamentación de esta ordenanza. Pero digo que fuimos violentadas, Juan Pablo, porque a su vez uno de los concejales, el concejal Roberto Torres, hoy en el Día de la Mujer, presentó un proyecto sobre tablas para el tratamiento de el Día del Niño por nacer, ¿no? Un... Una fecha que este, es absolutamente contraria al derecho al aborto seguro ilegal y ratito que estamos reclamando las, las feministas, los movimientos feministas, las mujeres, incluso las no organizadas. Entendemos que fue una provocación, eh, así lo hicimos saber con toda nuestra fuerza colectiva dentro del recinto. Eh, y este, por mayoría, pero no por unanimidad, por mayoría salió el tratamiento en comisión de, de este proyecto del concejal, que entendemos además viene con toda la moral eh, De la Iglesia y nosotras exigimos que el Estado sea laico y que respeten nuestros derechos humanos, nuestro derecho a la vida sobre todo y nuestro derecho a decidir y ser soberana sobre nuestro tiempo, nuestro cuerpo y nuestras economías. Eh, así que bueno, es un tema que ha quedado abierto y que nosotros nos hemos hoy sentido absolutamente violentadas por el Consejo Deliberante de Santa Rosa. Alguna, ¿Alguno de los concejales o alguna de las concejalas se tuvo una actitud distinta a que lo que estás marcando, Cintia? en su este momento para, para locutar sobre sobre el día en particular eh, la concejala alba fernández exigió el derecho al aborto seguro legal y gratuito eh, también han pedido la ley de la ordenanza de paridad de género en la ocupación de los cargos políticos pero claro eh, tampoco cree, no, no, no creemos en estas hay, hay estas dos concejalas en particular a las que hago referencia son eh, sino las únicas que nos han permitido ingresar a algún proyecto, y de hecho el proyecto del cupo laboral trans lo, lo ingresamos en su momento por el bloque del partido humanista. Pero no. Pero lo cierto es que entendemos que tiene que haber eh, un repudio colectivo a este proyecto de declarar el interés municipal el Día del Niño por hacer, por hacer contrario a todos los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Porque estamos hablando contrario al derecho a la vida. Nosotros hablamos de cifras de muerte cuando hablamos de aborto clandestino. Eh, estamos sabiendo quiénes votaron eh, y vamos a pedir las explicaciones también. quienes votaron para el tratamiento y vamos a pedir también explicaciones y estaremos seguramente participando de esas comisiones para Para, para, para repudiar. Muy bien, muy bien. Cintia, te agradecemos esta participación eh, que verdaderamente es especial, que es por fuera de la columna que sabes aportar todas las Exacto. semanas y eh, justamente se da en el marco de tu militancia y de nuestro interés. Este, te agradecemos, por supuesto, porque estás dejando de lado, parcialmente por lo menos, el paro que están llevando adelante todas las compañeras, las mujeres en la Argentina el día de hoy, por lo menos las que están a conciencia de sus derechos y que reclaman de nuestra sociedad un cambio muy profundo. Eh, Exactamente. Si... Eso, Juan Pablo, eso que escuchan son las compañeras en una radio abierta acá en la Plaza San Martín, que ya está por, por terminar, y a las 5 de la tarde nos convocamos eh, las mujeres, las lesbianas, las travestis y las trans, para trabajar eh, nuestras propuestas hasta las eh, 19 que comenzará que comenzará la marcha. Muy bien, muy bien. Te agradecemos este contacto y esperamos que, por supuesto, la jornada sea, este, tenga la respuesta que merece. Hasta luego. Hasta luego. Cintia Alcaraz nos estaba contando desde...